Hoy tenemos este una gran ayuda eh, para para reflexionar sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este 3 de diciembre la convocamos a Liliana Urruti, ella es integrante del colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación. Buenas tardes Liliana, muchas gracias. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Pablo? Bien, Liliana, muchas gracias por darnos unos minutos de, de tu tiempo para entender un poco más la realidad de las personas con discapacidades y este reflexionar acerca de lo que debemos como sociedad, como Estado y demás, ¿eh? Bueno, está, estamos en un año un poco complicado sí. y venimos ya de, de de una pandemia que a las personas con discapacidad nos afectó bastante, ¿eh? De todos los centros de rehabilitación que quedaron bajaron las persianas al día siguiente de declararse el aislamiento obligatorio así que este muchas personas se quedaron sin sin tratamientos sin médicos en el caso de alpi fue contundente eh, de un día para el otro no no tuvimos más médicos y no nos pudimos atender y en un marco donde la verdad que este No sé en el caso de Alpi, Alpi específicamente, porque no tengo el dato, pero este hoy justamente lo estaba chequeando, pero en el caso de las obras sociales han recibido muchísimo dinero de, de parte de del Estado. Y en el caso de OSDE recibió 11.000 millones de pesos en, en aportes del Estado. Y en el caso de Swiss Medical... Lo mismo, o sea, este, la verdad que en ese sentido la cosa funcionó bastante mal. Y después, eh, por ejemplo, se presentó el plan integral para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, que se llama ACESAR, que es un plan donde el gobierno distribuyó en los municipios eh, una cantidad de dinero para mejorar la situación de las personas con discapacidad. Eh, la verdad que eso no se ve traducido, o sea, eh, en, en políticas concretas. No se ve traducido en si vos necesitás una medicación, en que se te agilice un trámite para tramitar esa Este, para adquirir esa medicación o sea no se ve traducido en lo concreto o sea le, eh, me parece que lo que falta es menos teoría y más práctica entonces vemos que hay una cantidad de teorías que son este, una cantidad de, de políticas públicas que son eh, buenas en lo macro que voy a decir wow esto está realmente pensado, pero después en la práctica no, no nos ayuda y podemos, no sé, ayer estaba en un encuentro de discapacidad en la Universidad de Buenos Aires y yo la verdad que amo la universidad pública, este, la educación pública y la primera ponencia fue una ponencia que nombraba a Bordier, a Ranciere, a Nietzsche, O sea, ¿qué tiene que ver esto con la discapacidad? O sea, la verdad que es tan distante, tan, hay una distancia tan grande. Entonces, eh, nos chocamos con eso, entonces se presentó esto fue el presidente Alandis, este Y la verdad que todo seguro que burocrático, o sea, la Andis es un, terminó siendo un este un organismo burocrático donde mandas un mensaje y te responden a los tres o cuatro meses donde pedís ayuda por un tema específico y este nadie se hace cargo o sea es una cosa muy este compleja lo que está pasando no este y seguimos moviéndonos con recursos de amparo y si un recurso de amparo te sale cincuenta mil pesos si lo tenés que pagar seguimos moviéndonos con judicializaciones o sea eh, pedir la intervención de un juez para tener este determinada asistencia y mm, es complejo porque este además vos necesitas eh, soluciones ya o no no no puedes esperar el tema de la discapacidad es un tema donde eh, te afecta psíquicamente te afecta físicamente o sea vos tramititas por ejemplo este una una baldba yo te, te lo pongo esto como ejemplo como me parece este significativo eh, una persona tramite una balda y te dan una valva estándar, o sea que se supone que esa valva, que es una órtesis, que es una una ayuda para caminar, este le va a todo el mundo, y no es así, o sea, es como si hubiera un zapato 40 que lo distribuyeran en toda la población, o sea, la verdad es que no, sería ilógico, bueno, con esto se trabaja de la misma manera le dan una balba estándar y resulta que este después te dan otra porque eso no te sirve, pero en el transcurso, y después te dan al final este otra que reemplaza esas dos que no te sirvieron, pero en el transcurso, hola. Sí, sí, te escuchamos atentamente ah, Liliana, pero... perdón. No, ¿por qué? Per perdón no, no, por, por no dar ninguna señal, digo, perdón por no dar ninguna no. señal, pero te escuchamos, te escuchamos. En el, este, en el transcurso decías, entre que te claro, llegó la no, primer balva, la segunda claro, y finalmente la que corresponde. Claro, en el transcurso este empeoró tu salud. Este, padeciste, padeciste. Tu pierna, este, tuviste que hacer un montón de trámites, entonces este no se está cumpliendo prácticamente nada, o sea, comparado como estábamos este con eh, con el macrismo Este eh, puedo asegurar que estamos muchísimo mejor. Pero este pero hay que agilizar, no vamos a estar en el censo, por ejemplo. Yo quisiera que ustedes llamen a a la Baña, a Marco La Baña de Lindeb y le pregunten por qué razón las personas con discapacidad no van a estar en el censo como corresponde. O sea, con las preguntas que corresponde, este que porque un censo para qué? O sea, para que te dé eh herramientas para diseñar políticas públicas. Bueno, eh no vamos a estar en el centro. Como no van a estar los los polos originarios este de la manera que necesitamos estar, o sea, van, vamos a estar como alguien quiere que estemos pero no de la manera que necesitamos estar. Liliana, la primera pregunta perdón la, la pregunta que se me viene a la, a la cabeza es, este te, te tengo a vos del otro lado de la comunicación, pero me doy cuenta de que no, no sos la persona que me, que me tiene que responder lo primero que se me ocurre. ¿Por qué no funciona este teléfono con la realidad, con la sociedad, con el gobierno? ¿Qué estamos haciendo mal? Y es esto que te digo, es mucha teoría, es muy burocrático todo este, y no están las personas indicadas en los lugares exactos. O sea, este eh, es, es un sistema que termina siendo perverso porque si no ves el, la iniciativa de determinados sectores porque hay mucha gente trabajando en esto también y el colectivo también está muy digregado, eso es la realidad eh, eh, el colectivo no es un colectivo unido cada uno está en la suya y lo que hace este eh, bueno se pierde no sé, por ahí no no no cobra una fuerza importante digamos Se no, porque no estamos eh, todos juntos o sea si vos eh, el, el capitalismo hace esto o sea lo que hace es que todos estemos separados para dominarnos mejor y en el momento que este que nos domina se puede decir a vos bueno mira vos yo te doy un puesto en tal lugar y entonces ahí vas a poder ganar este cien pesos y vas a tener este acomodate una Claro, una aparición en los medios, ¿viste? Y bueno, y te voy endulzando y cada vez te voy dando un poquito más y vos este cada vez vas entrando más en el sistema. y Que no, y no es que está, esté mal no entrar en el sistema, Liliana, pero si, si lo que está mal es entrar para callarse y para dejar de ser este también parte del, de la voz de un colectivo que... Reclama nada, lo que reclamábamos cualquiera, eh, ser parte de la realidad y ser felices, desarrollarnos. Sí, y lo, lo ves en... Sí, no, yo hablo de, de ser parte del sistema, del sistema perverso. ¿eh? Claro, claro. <risa> este, eh, eh, ¿Qué sé yo? O sea, no, eh, no tenemos las cosas mínimas, no se cumple el 4%, o sea, tenemos una ley... Tenemos todo en las leyes o sea la convención eh, de las personas eh, con discapacidad en, en esta convención que está ratificada con nuestro este, país tenemos todo no necesitaríamos nada más y sin embargo este no tenemos nada o sea ahí dice que este que tenemos el derecho y tenemos una ley que dice que este establece el 4% al cupos Eh, es es un, es un problema o sea mientras vos tenés vos trabajas por ejemplo y tu jefe este te banca pero no quiere decir que esté muy contento con tener una persona con discapacidad este y por ahí decís bueno me voy a otro sector porque quiero una mejora este y decís que tenés una discapacidad y y no tenés este posibilidades. Yo tengo compañeros, o sea, del colectivo que ganan en los municipios 30.000 pesos. Y tengo otro, o sea, otros compañeros que están denunciando este que trabajan en el gobierno de la ciudad, están denunciando y y hay, alguien cree que esa denuncia va a prosperar. Yo la veo, o sea, la verdad que este Yo me, me da bronca y a la vez me da mucha tristeza ver este, esa lucha, ¿no? Porque es una lucha que esa nació muerta desde, desde el vamo. Qué bárbaro. De... Qué bárbaro, Liliana, lo que lo que nos decís, este espero que nos golpee, espero que nos sacuda. Yo me siento este roto con esto porque vemos que este todo el sistema todo nuestro país está lleno de agujeros, de perforaciones y de fallas, pero acá estamos frente a una situación donde incluso hay una ley, una conquista fenomenal este y no hay ningún gobierno que se haya hecho cargo del Estado y que haya honrado el compromiso que también eh, como sociedad eh, no estamos dispuestos a, a saldar. Digo porque... Nos la pasamos mirando para el otro lado, Liliana. Esto que me decías, no lo quiero dejar pasar a lo del censo. ¿Qué escuchaste? ¿Qué sabes Lili, de de cuál es la razón por la que no, no va a estar la discapacidad en el, pro, en el censo del próximo año? Eh, ¿Hay alguna razón? En realidad, según lo que, lo que se dice, o sea, en, el, en no no nada oficial, es que los censos han hecho de... de Eh, de las políticas del fondo y este y entonces vienen este preestablecido y eso no se puede modificar. Eh, la verdad que no no no me he vocado esto que acabo de decir. No, sí, no, pero bueno, yo así por por este por los corrillos que este que conozco es un tema que que quiero investigar con más este seriedad porque Eh, no trabajo de esta forma, pero... Está bien, igual va de nuestro, era... Liliana, va de nuestro escucharte y hacer con lo que vos decís, lo que creamos conveniente. Sabemos que el Estado, el Gobierno y el país está lleno de deudas para con eh, la mayoría de los colectivos que están reclamando por una mejora en su situación. Así que no te hagas problema, ¿eh? eh no, un... yo este, confío, o sea, la verdad que y eh, voy a soy una ferviente militante de, de esta causa y de pero también este una ferviente militante de que el país esté mejor y voy a hacer todo lo posible para que este podamos este seguir en este sentido porque eh, cualquier otra cosa que eh, venga este considero que va a ser este eh, muchísimo peor. Pero sí este, no, me, no, no, no le voy a esquivar a la crítica de lo que está pasando y de lo que necesitamos y de lo que, y de lo que me gustaría que pasara. Me gustaría que hubiera gente que realmente hable de estas cosas. o sea gente que, que te diga mira, este fulano de tal no consiguió que lo operaran de tal cosa. eso es lo que se necesita. Muy bien, ahí, ahí ahí vamos hacia una zona, Liliana, sobre la que siempre tenemos que hacer la consulta porque somos un medio comunitario, tenemos nuestra propia agenda y vivimos señalando a los medios hegemónicos. ¿Cuál es el papel que vos ves en la prensa, ponele por llamarlo de alguna manera, acerca de las temáticas de las dificultades del colectivo de las personas con discapacidad, Liliana? No es un tema trasente la verdad que o sea lo que yo estoy diciendo no, no no es atrayente entonces este los medios se juegan por son un comercio los medios los medios han dejado de ser este una, un fenómeno de comunicación o sea la verdad que este cuando la comunicación se transformó en mercancía y eso no hubo manera y se derobó la ley de medios y este y quedamos atrapados en este en este sin salida donde hay cuatro medios que manejan la, la comunicación en el en el país y me parece que es bastante complejo lo que pasa también que eh, en lo, no hay pauta para los medios chicos o sea tampoco se consigue esto porque Este, eso sería un gran empuje para lo que es este la comunicación. Eh, elevar un poco el, el, el nivel de recursos, o sea, no tenemos recursos para hacer nada, o sea, todo lo tenemos que hacer o porque pagamos un espacio o porque el eh, fulano tiene interés en determinada cosa. Pero necesitamos una ley de medios, necesitamos que el Estado... Eh, oficie y, y ponga pautas para los medios de comunicación más chicos necesitamos este cosas básicas este estamos en una en un momento donde eh, estamos atrapados en esto estamos atrapados en clarín en la nación en la mentira en la far news en la este en un sistema que que mientras no salgamos de eso la capacitación no le a interesa a nadie, eh, no le va a interesar a nadie este la, la lucha feminista, o sea, bueno, tiene otro carril la lucha feminista, pero este necesitamos cosas de base, este que no se cumplen y que no hay voluntad y que por más que se pongan, este se pidan y se este No hay voluntad para parazanjar esto, o sea tenemos que armar cooperativas es todo muy difícil este porque además hay que vivir y así como te digo esto de, de, de no conseguimos una operación, tampoco tenemos un turismo accesible, tampoco tenemos páginas donde vos este ya eh, hay un solo teatro en la en que es el teatro Cervantes, donde tiene permanentemente eh, una página accesible para las personas con discapacidad, con disminución eh, auditiva y este y obras para... Eh, para el todos sí. tienen el cupo del 2%. Un los, solo teatro en todo el país, Liliana. Un, en todo el país que permanentemente está con el tema de la discapacidad. El resto vos podés conseguir eh, entradas, no las las primeras entradas, sino este, alejadas, pero conseguís entradas, tenés un 2% para personas con discapacidad y un acompañante, pero uno solo que se ocupa del lenguaje, de señas, de los subtítulos, este de las cosas que necesitan... Este, y ni que hablar de porque digamos esas son discapacidades visibles ni que hablar de este las discapacidades viscerales que son las que más se ven porque esas ya tienen un capítulo aparte y ni que hablar de este de todas las discapacidades que dejó la pandemia que tampoco de eso se habla o sea la pandemia trajo muchísima cantidad de muertos. Pero también muchísima cantidad de gente que quedó con discapacidad pulmonar visceral de este además de pulmonar de, del resto de las vísceras y además eh, de, de, del, del tendal de, de daño psicológico que que generó Liliana sí, no. la verdad es lliana sí. es que estamos este muy muy agradecidas por este por este pequeño espacio que nos brindás para poner en evidencia cuánto debemos como sociedad, como Estado, como gobierno, como medios de comunicación, como lo que sea, desde donde se lo enfoque. Te estamos muy agradecidos, Liliana, y, y tenés un tenés el micrófono a disposición. Un minuto más tenemos. Gracias. Bueno, no, no gracias a ustedes, porque este, deberíamos este tratar de salir... No solamente el día de la internacional de la discapacidad pues, qué yo eso también es un es una deuda, o sea, pero este pero gracias a ustedes por ocuparse o sea el, el año pasado también me llamaron y todo eso y bueno espero haber contribuido un poquito a a relatar este mundo que es un mundo complejo. Este un mundo de inequidades este donde hay mucho por hacer y, y a veces la verdad es que no se sabe por dónde empezar sí, no, en, en realidad este no sé yo por dónde dar la vuelta porque ya hemos empezado tantas veces este y seguimos o sea cada día que pasa es un un nuevo comienzo no o sea es como una tarea titánica esto un gran desafío frente a semejante asimetría, Liliana, la verdad es que nos queda sí. muy muy claro. Este y bueno, sí. va, asumimos el compromiso, Liliana, que no sea solamente para los 3 de diciembre, que volvamos a hablar de discapacidad. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, de verdad. Este, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto, que tengas buena tarde. Hasta pronto. Saludos.